Bueno, en realidad hay un, un fuerte reclamo, estamos en las puertas de, de la siembra de, del trigo y con el tema de la comercialización del trigo sin resolver fundamentalmente para, para una zona triguera, es decir, todo el país lo está sintiendo y esta zona en especial, eh, este, bueno, que no tienen resuelto la comercialización de su campaña anterior y ni se sabe con qué reglas de, se va, se va a entrar en esta próxima. Y esto es imprescindible para la gente hacerlo porque es este, la producción que tiene para, para sobrevivir, para su financiamiento. Así que este, esta es una situación que, que afecta mucho a la gente del lugar. Después ahí hay mucha pérdida de estos ganaderos porque bueno, a todo lo que ha pasado en el resto del país a ellos se les está sumando una sequía de, de muchos años así que este, y esto ellos no están en condiciones de, de, de soportar un crédito dentro de los plazos normales de cualquier crédito para recomponer stock Así que se escuchan cosas muy muy muy difíciles de resolver este, como gente que ya ha perdido su hacienda y bueno y como no llueve tampoco puede alquilar el campo a terceros entonces, Este, gente que está con, con problemas realmente muy serios y de ahí la convocatoria y muchísimas notas de, de productores que, bueno, que no no se acercaban a la reunión porque no tenían no tenían gasoil para eso, uh -huh. concretamente. Buen día, Norma, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, eh, Norma, llama un poquito la atención no que el gobierno esté apuntando a la próxima campaña 2010 2011 del trigo eh, como decías vos sin haberse resuelto todavía eh, la, la campaña pasada que todavía no se ha podido comercializar en su totalidad eh, ¿qué, qué dicen los productores al respecto algunos han podido hacerlo otros no eh, cómo se resuelve esto mira y que pueda implantar algo porque también es esto hay gente que ya está tan que no va a poder implantar pero el que pueda implantar va a ser mucho menos trigo sí seguro este ya se están viendo distintas alternativas, cereales como el alpiste, que no se hablaba mayormente, ya la gente está averiguando a ver cómo es, cómo se hace, cómo se comercializa, este bueno, la gente está buscando todas las, las escapatorias posibles para irse del trigo, y el que tiene opción de tener más cantidad de hectáreas, bueno, va a ser algo de trigo porque lo va a mezclar dentro de lo otro, pero... El, El, el más chico que tiene un lote o dos lotes para hacer no lo va a hacer en trigo uh -huh. este buscará la alternativa bueno cebada, que te da para vender a la maltería o para vender como forrajera este o algún otro trigo candeal pero pero no este no va a haber trigo pan va a decir va a haber mucho menos claro. Eh, Norma, eh, ¿qué, ¿qué conclusiones sacó la dirigencia agropecuaria después de esta asamblea de ayer? mira es concreto que, que la gente sigue sigue participando cuando la llamás, es decir, tienen, la gente está con necesidad de, de, de hablar y de hacerse escuchar y de reclamar hasta a la dirigencia, ¿no es cierto? Ajá. Porque, bueno, también es cierto que cuando voy a pasar mucho tiempo como como fue aquella gloriosa época del 2008 que que este entonces la que estabas más en los medios, la gente por ahí cree que que la situación puntual de cada uno, no, pero yo quiero que esto se sepa, que yo quiero que esto lo escuchen los gobernadores. Bueno, este entonces la gente tiene está desesperada por esto, por porque porque digan por cuál es su situación, porque se conozca, porque se le presente a los a los gobernantes, ¿no es cierto? Sí. Este y, y lo que también hay cosa que esto ha cambiado la 125 es con mucho más solidaridad de unas zonas a las con las para con las otras. Ajá. Este gente que que bueno, que está levantando mucho mejor cosecha ahora de gruesa de soja o de maíz o de lo que sea y que y bueno, y que se ofrece para decir, mira, nosotros los vamos a aguantar, si quieren nosotros este retenemos más hasta que ustedes consigan, sí, de, de esos para los del sudoeste, para, para los trigueros y todo eso. Este cosa que vos hubo que hace mucho que andar, eh, no era fácil antes escuchar este Y sí, hay más solidaridad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, la gente está toda más más agrupada como sector, ¿no? Bien. Norma, eh, en esto de reclamar también políticas de fondo para el sector, escuchábamos eh, algunos discursos eh, de ayer de Coronel Pringles que ya anunciaban, eh, por ejemplo, eh, que el Bicentenario lo iban a pasar eh, en esa fecha, el 25 de mayo, en las rutas. ¿Esto es así? Eh, qué, ¿Qué medida se va a adoptar? Bueno, esto fue fue una sorpresa que que nos no dio la mesa de enlace, este no no estábamos las gremiales pensando en eso, este más en el consejo de Carvap se había dicho de, de asistir al TED un de vergoglio con el documento de la pobreza y todo eso. Este, así que bueno, supongo que que iremos la gente quedó muy enganchada con lo del locro o lo que sea de tejer mm. el bicentenario en las rutas. Este esto hay que verlo, esto fue de ayer. Bueno, algunos a lo mejor irá al pedal y otros se quedarán en las rutas. Bueno, ahora veremos cómo, cómo lo se va organizando en el transcurso y Por supuesto que no habrá cortes, norma, ¿no? Se habla de presencia. No, no, no, no, no se habló de cortes. No, no, no, no. No, no, no se habló para nada de cortes. Se habló de juntarse la gente, los productores, o la gente, todo el que quisiera ir, claro. eh, hacer una concentración de para, para, para un almuerzo pensando en un 25 del frío y todo eso, ¿no es cierto?, un día frío. Claro. este Pero no, en ningún momento se habló de corte ni, ni como protesta, era como ir a festejar a un lugar que va a quedar referenciado como un lugar histórico del movimiento agropecuario, ¿no es cierto?, estuvieron presentes ayer los diputados de digamos que representan al campo estuvieron presentes los de la zona Ajá. estuvo molini estuvo Rode y una diputada que me parece que es de puán no la conozco yo este, los provinciales de la zona Ajá. después no hubo tampoco invitaciones a, a legisladores nacionales. Bueno, Norma. Ya lo sonale. Bien, este creo que entonces se elaboró algún documento final o, o no? No, no, no, no se elaboró ningún documento. No, Bien. no, no. Para seguir de cerca entonces, por supuesto, Norma, vamos a estar en comunicación permanente a ver si se, bueno, qué medidas se van a adoptando y tratando de también desde el lugar que ocupemos colaborar, ¿no? Sin sí, no, seguro. Bueno. Sí. No, este, por supuesto, y bueno, todo va a ir este en este momento dirigido a todo lo que sea la, la, la, que ya estamos en las puertas de, de la campaña de trigo y bueno y que hay algunos productores que no pudieron vender el trigo y hoy están vendiendo soja, pero hay muchísimos que no tienen nada más que trigo para vendernos uh -huh. porque no tienen no viven en zonas no tienen campos en zonas donde han podido hacer otro, otro cultivo entonces este y después otro tema que tampoco bueno se habló allá porque como no fue asamblea fue acto que es un tema que nosotros ya nos tenemos que poner a trabajar firmemente en estas zonas es el tema de la tucura claro sí. porque esto es una amenaza que tenemos este en la puerta de la casa sí, ¿no? es permanente y lógico es que nosotros esto no está curado no está terminado el año pasado quedaron se bajó mucho la carga pero pero bueno pero quedó y Eso. así que esto este podrá, si el tiempo nos favorece, darnos un poco de respiro, pero es este es un tema en el que se está trabajando, se está viendo si se puede este, hacer una ley provincial para que después sea una ley nacional, bueno, todo el tema plagas, que este se ha tratado, como fue en su momento, tratado Astosa, ¿no es cierto? Sí, hay un proyecto también que creo que se está presentando por estos días, o ya se presentó en Diputados, sí. este... ...de un fondo para, para problemas climáticos... ...pero se incluye o se incluiría también a tu cura, ¿no? Sí, bueno, habría que ver... ...porque esto tendría que ser una cosa... ...muy bien reglamentada... ...que esté, este... ...bueno, que haya varios actores... ...que, que sean las organizaciones de los productores... ...bueno, mucha, muchos actores involucrados... ...por eso en algún momento lo comparamos... ...a lo que fue Astosa... Para, bueno, para que esto tenga, si no se utiliza, los fondos estén en un lugar específico, ¿no es cierto?, y con un fin específico, porque si no acá hace si un año no lo usás, este, bueno, después no sabés dónde va a parar esa plata y no la recuperás nunca más.